Se ha detectado una amenaza. Pa' que me quieran más o me o d i e n más. Se te están quemando los medios. No te oigo. No te oigo. Pues que acaso te da miedo darle volumen a ese perol sabanero. Aquí está presente. DJ. a n Tocar audio oficial. DJ、アンドレス、カー、アウディオ、ロス a j o s e セリオ。 Ser original y no te copies de los demás. Deberías quemarte en tus propias llamas, destruyendo a la competencia y punto. Se ha detectado una amenaza.